Eh, bueno, aquí estamos con los chicos que hemos sido,、eh, que no nos han renovado el contrato, ¿no es cierto? Y, bueno, por uno de los puntos de vista, falsas a p l i c a c i ó n y las cosas que n o dijo el señor Alberto Castillo, ¿no?、Eh, pero bueno, aquí estamos nosotros, hemos un punto de vista también h e m o s t o m a d o e l Corralón, después tenemos c e r r a d a s las puertas también, solamente se abre a las tardes. Esto es mediodía, que yo quedé hasta una hora de e s t a nomás, pero, sí, particularmente hasta, y mañana, mañana se sigue también, así que, tengamos una respuesta. No solamente también es por nosotros, sino que es por la ropa, que hace como tres años que no se da la ropa a los empleados municipales, más o menos tres años, ¿no? ¿Cierto, m u c h a c h o Tres años. Tres años, más o menos, que no se le da la ropa. c u a n d o salen una radio, dicen que l e s e s t á dando la ropa a los empleados municipales, que tienen la ropa en condiciones, y cuando no, m i r a m o s como, así como lo ve, n a s í vienen. Para la recolección, que se encuentran en la recolección, los muchachos están diciendo mentiras. ¿me y nuestras acusaciones fueron represalias del tema cuando fuimos a reclamar lo nuestro en el, en el Palacio Municipal,、eh, que estábamos reclamando por los 25.000, que no r e m u n e r a t i v o que también nos dieron, nos dieron mal. Eso.、Ajá. Que nos pusieron... A ver, recordemos porque una de, la, de las cuestiones aquí en Patagones en cuanto a los salariales era ese, esos 25.000 de no r e m u n e r a t i v o que se inyectaban y b、bueno, u en o ese n e sentido no, no, se ha, no se ha completado s ese...、eh, í、sí, se, se completó, pero lo pusieron en el presentismo, 50.000 pesos en el presentismo, que si faltamos se nos descuenta como 9.000 pesos más o menos y al final ni como en cabo de nada. Digo.、Eh, y después i g o Y d los otros los pusieron 20 en beca. ¿viste? Pero bueno, y, y hoy estamos acá con los chicos porque hemos venido como, simplemente a mí como empleados comunes, pero como nos han despedido, entonces、eh, estamos en nuestra lucha, e n nuestra lucha con los compañeros por el tema, además los compañeros del c o r r a l n o s acompañan también, Anoche, ayer y a la mañana estuvimos con l asamblea, a tenemos asamblea permanente, así que mañana viene José Estupia, uno de los sindicalistas de la, la, la barriga. Nos estaban acompañando igual que.、Eh, ¿Cómo se llama? Martín Pérez. Martín Pérez, ¿no?、Sí. Ah, eh, Martín Adrián, uno sindicalista, y d e soy é y Martín,、eh, ¿cómo se llama el chico? Martín Arena.、Sí. Entonces, ¿Cuál fue el motivo por el que no le renovaran el contrato? Porque me imagino que debe haber habido una explicación. Ojo,、oh, pero.、Uh, y la explicación que tienen, ¿no? Porque s u p u e s t a m p r e es e s lo que nos están diciendo, ¿no? Que... No nos r e n u e v a n el contrato porque no somos a r d o s en el momento de trabajo y que nos han llamado la atención. Supuestamente nos han llamado la atención, ¿no es cierto? Cuando nunca nos llamaron la atención, a mí, c mí a mi diputado nunca llamaron, nunca le hicieron un sumario, nunca nos suspendieron, nunca a mí me llamaron la atención, ¿me entiendes? Tomaron represaria por el tema del piquete que nosotros hicimos allá, que tomamos municipio, ¿no es cierto? Y tomaron el pesadero por eso. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? Y somos cuatro. Somos cuatro los, los trabajadores. Y ya estamos hace un año. Y supuestamente la ley que nos ampara a nosotros.、Eh, ya tenemos d r estado en planta. Cada un año. Pasa la planta permanente que viene para atrás de aquí a、oh, o y acá la ley que tiene el lento. Y acá pasa u n a planta cada tres, cuatro años. Cinco. <ríe> Me entiende e cumplimiento. Pero si no. Es así. ¿Cuáles son las tareas que realizaban, Gustavo? Y yo estaba en lo que es、eh, arriba del camión de, de Palero. Es más, h a r á dos semanas que estuve por el RT porque、eh, me agarró dolor en la cintura y tengo los, los discos gastados de la cintura、sí. por estar、eh, cargando tachos con bastante basura, ¿no es cierto? Y ellos están en colección y ellos están parte de lo que es b a r r i n o n h a n tenido comunicación con el titular de c o r r a l l ó n con Castillo? No, no hemos tenido, no nos no han querido atender, pero los compañeros están siempre f i r m e apoyándonos,、eh, acompañándonos en todo, así que ellos también、eh, pudieron hablar, pero con nosotros no quieren. Cuál, cuál, ¿Cuál es la situación hoy del Corralón aquí en Pato? Y la situación del Corralón que hoy en día está t o m a d o nos tomamos nosotros los, los empleados también que hemos sido ¿no? afectados en no recuperar nuestro trabajo, porque nosotros queremos, n o s o t r o s queremos trabajar. Es más, si tuvimos errores, también todo el mundo tiene errores. Ellos tienen errores. Nosotros no podemos tener errores. ¿Me entiendes? Y e s t la r a d i o a criticarnos, a decirnos, a dejarnos mal, porque.、Eh, a ver, si, si vamos a dejarnos mal,、eh, a él lo, lo puso la gente, ¿me entiendes? A él lo, puso, lo, lo pusieron los compañeros. Y ahora, por nada, se está, está en contra del compañero, ¿me entiendes? Al final, ¿qué l o、no、entiendes? No, por favor, gracias u s t e d Así, así, hasta, que no、haya... hasta que no haya una respuesta. Así que mañana, supuestamente, mañana viene e s t u p i a Así que para poder organizar todo, y si te tiene que hacer algo para ir a, mañana ya al Palacio Municipal.